13 de septiembre de 1933 se funda la Organización de Ayuda de Invierno. Por orden de Adolf Hitler, el 13 de septiembre de 1933 se creaba la Winterhilfswerk (WHW), llamada a partir de 1939 Doctorro de Guerra de Invierno o KWHW. Su misión era el alivio social a través de la lucha contra el hambre y el frío, además de la creación de medidas de bienestar por parte del Estado y los municipios, proporcionando ayuda económica adicional a los ciudadanos necesitados, por ejemplo, los desempleados y los pequeños jubilados. El WHW fue una expresión del socialismo alemán y la solidaridad nacional. Ley sobre la organización de la ayuda invernal del pueblo alemán. La ley aprobada por el gobierno del Reich el 1 de diciembre de 1936 preveía la capacidad jurídica de la W.H.W. como fundación de derecho privado. El ministro del Reich para la Ilustración y Propaganda Popular fue responsable de la constitución de la W.H.W. Propuso al comisionado del Reich para la Winter Hilfswerk. El artículo 2 determinó que Berlín sería su sede oficial. Agencia de Ayuda a la Guerra de Invierno. La séptima organización de ayuda invernal del pueblo alemán fue inaugurada en 1939 por Adolf Hitler en diferentes circunstancias. Esta vez difirió fundamentalmente de todas las organizaciones de socorro de invierno anteriores. Las anteriores se llevaron a cabo en paz, a partir de 1939 se llevó a cabo en guerra, por lo que inmediatamente se le llamó Kriegswinterilfswerk, también Kriegswinterilfswerk. Tenía que cumplir tareas especiales correspondientes a la guerra, que no eran más pequeñas en relación con las tareas de paz, sino que eran mucho más amplias, más complicadas y más serias. La guerra implicó no solo al frente de combate, sino también la lucha de toda la patria en cumplimiento de deberes apremiantes. Las organizaciones de socorro de invierno anteriores fueron una muestra de la solidaridad social del pueblo alemán. La Winterilfs World 1938-39 tuvo una producción total de 535,2 millones de Reichsmark, RM, en comparación con los 417,1 millones del año anterior. Esto resulta en un rendimiento total de casi 2.500 millones de MR para todas las organizaciones de socorro invernal llevadas a cabo en seis años por el Estado y el Movimiento Nacional Socialista. Sin embargo, a lo largo de 1939, un cambio fundamental en la distribución de los beneficios de la Winterhilfswerk resultó ser necesario y oportuno. Las primeras organizaciones de ayuda invernal, llevadas a cabo en las condiciones particularmente difíciles del período de recesión de la época, fueron esencialmente una lucha contra las dificultades materiales de una gran parte del pueblo alemán. En 1939, la Winterhilfswerk se orientó esencialmente en este sentido y tenía la intención de evitar las dificultades. En 1938, la WHW recibió donaciones en especie por valor de 270 millones de RM, frente a los 28,7 millones de RM de la anterior Winterilfswerk. En 1938 se recaudaron 265,3 millones de RM de los fondos de la Winterilfswerk para este fin, frente a los 113,7 millones del año anterior. En concreto, en 1939 se gastaron 179,5 millones para la Organización de Socorro Madre e Hijo, frente a los 78,5 millones del año anterior, 9 millones para el Reichsmotterdienst, 16,5 millones para la Asistencia Sanitaria, 3 millones para la Cruz Roja, 2,5 millones para el trabajo de verano de la HJ, 1,5 millones para la donación de la Hitlerfreigplatz y unos 5 millones para otros fines sociales preventivos. Anteriormente en 1938, la Winterilfsworth tuvo un logro particularmente grande que mostrar en las áreas del bienestar nacional socialista. Solo en los sudetes se gastaron 42,75 millones de euros y 5,5 millones de euros en el protectorado de Bohemia y Moravia. La característica fue la disminución gradual del número de personas atendidas por la Winterilfswerk, que pasó de 253 personas atendidas por cada mil habitantes en 1933, 34 a 104 personas atendidas por cada mil habitantes en 38, 39, por lo que todavía hay que tener en cuenta el fuerte aumento de las personas que necesitan cuidados en y los marquilos sudetes. Por lo tanto, en términos porcentuales, la disminución del número de personas necesitadas de cuidados fue aún mayor que la que se refleja en estas cifras. El impresionante número de empleados de la Winter Hill Sugar representó un rendimiento de asistencia social y ayuda. 1,185,145 miembros del Partido y del Pueblo se habían puesto a disposición para este trabajo contra 1 millón en 1938. En 1938, las donaciones en una sola olla aumentaron de 34 a 50 millones, las colectas del Reichstrasse de 30 a 48, las donaciones desde salarios y jornales de 80 a 104, y las donaciones de alemanes extranjeros de 3 a 3,4 millones, pero esta vez incluyendo el acceso desde Osmark y los Sudetes. El importe total de la Winterilfswerk solo para el ámbito alemán fue de 135,4 millones, para los Sudetes de 75,4 millones y para Memelland de 1,5 millones. En total, la Winterhilfswerk alemana ha gastado alrededor de 220 millones de marcos alemanes en el cuidado de las tierras y provincias alemanas que Adolf Hitler había recuperado para el Reich a través de su política de liberación. Sólo en los marquilos sudetes, la ayuda a la infancia, Kinderlandverschikung, benefició a un total de 249.869 niños. El número de comidas repartidas fue de 22,8 millones, la cantidad de patatas 276.636 quintales. La Winterilfswork 1939-40 dio lugar a un enorme número de nuevos y sin precedentes programas de bienestar social. Además los métodos de trabajo de la Winterilfswork tuvieron que adaptarse a las condiciones de la guerra. En la Winterilfswork se debían distribuir menos donaciones en especie que vales en el marco de los gastos del certificado de suscripción. Prácticamente cada uno de los atendidos recibió una parte de la mercancía que le debía a la organización de socorro de invierno. Por lo tanto, nadie estaba en desventaja o era el preferido para el suministro de bienes que requerían un comprobante de compra. El Domingo del Guiso se transformaría en el llamado Domingo de los Sacrificios, ya que el plato de guiso se había convertido en la comida habitual de todo el pueblo alemán en general. El programa nacional socialista Volkswolfart, Bienestar del Pueblo, tenía muchas tareas que realizar en el cuidado de la etnia alemana en los territorios ocupados del Este. La Organización de Socorro Madre e Hijo tuvo que cumplir tareas especiales muy importantes en el curso de la Organización de Socorro de la Guerra de Invierno 1939-40. Tenía que asegurar el suministro total a estos grupos vulnerables y, sobre todo, garantizar una ampliación urgente de la ayuda a las mujeres embarazadas. El Reich se enfrentaba a tareas especiales en la continuación de la atención recreativa materna. Es comprensible que se preste especial atención a las mujeres de los soldados y a las madres trabajadoras. La creación de jardines de infancia fue también cada vez más una tarea de esta organización de ayuda a la guerra invernal. Su objetivo era crear gran cantidad de jardines de infancia auxiliares que garantizaran el cuidado de los hijos de todas las madres trabajadoras. El establecimiento de la Vox Wolfag tuvo que ser duplicado En el marco de estas tareas, se ofreció una comida infantil de un día completo a aproximadamente un millón de niños alemanes. Además, de la construcción de guarderías y el envío de niños al país, dando especial prioridad a los hijos de los ciudadanos alemanes llamados a al la Wehrmacht y al trabajo, se consideraron medidas importantes para mantener la salud de la descendencia. Por lo tanto, no es cierto que la Winterhilfswerk tuvieron derecho reducido a existir durante la guerra. Lo mucho que Adolf Hitler valoraba este trabajo se expresaba en el hecho de que él mismo quería abrir esta organización de socorro de invierno durante este periodo.